Saludos desde la sintonía de Berriozar y rotia saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. También saludamos, como lo hacemos cada semana, a toda la gente que nos sintoniza a través de Internet, que lo hace a través de la página de busquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos a jueves 5 de febrero del 2015, 4 minutos a los que pasan.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 ...a través de la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra Música de Riozar y Ratia... ...aparte del programa de cada semana... ...también puedes encontrarte todas las novedades... ...en lo que se refiere a la música de Euskal Herria... ...también te puedes encontrar videoclips de grupos... ...temas musicales, en definitiva... ...todo lo relacionado a la música local... ...a la música que se realiza en Euskal Herria a cualquier hora... Cualquier minuto, cualquier segundo en facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Radia, la página de Facebook de este tu programa, Euskal Música. Hoy vamos a tener un programa especial, nos vamos a ir al pasado, nos vamos a ir al recuerdo. Porque hoy vamos a saborear y disfrutar tema de los años 80 de Lecortatu, Negugoriak, Zarama, Piperrak, Hola Polla Record, entre otros Así que hoy es un programa melancólico para recordar los años 80 Para recordar el buen rock and roll, el buen punk, el buen heavy Que se hacía en los años 80 en Euskal Herria. Y qué te parece si damos la bienvenida al programa de hoy de Euskal Música Y lo vamos a hacer con el clásico de Urch Una banda que llevaba un montón de años en esto de la música Y que regresó hace un par de años para editar un álbum en directo Nos vamos a quedar con el álbum titulado Auxa Astinduz Y seguramente que te acuerdas de este tema Clásico de Urch Caixo Con él comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Programa especial, programa del recuerdo Música Claro clásico de Urch con este caiso dentro de su álbum Auxa Astinduz. Hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Music. Eh? Vamos a seguir y lo vamos a hacer con Cortatu, una banda nacida en 1984. El grupo lo formaron los hermanos Fermín a la guitarra y a la voz, e Ñigo Muguruza al bajo y a los coros, junto a Matín a la batería después de que los Muguruza acudiesen a un concierto de The Class en Donosti y de Bet en Bilbo. Matín pronto cedió su puesto a Trecuar Mendariz, quien sería batería de Cortatu hasta la disolución de la banda. Treco tocaba en un grupo llamado Cremental que se disolvió cuando sus componentes se trasladaron a Londres. Martín se fue con ellos a Inglaterra y Treco le sustituyó en Cortatu. Enseguida grabaron una maqueta con canciones como Mierda de Ciudad, adaptación del tema Drinking and driving de la formación de Bushings, el último Ska o Hay Algo Aquí que Va Mal adaptación de la formación de Special. Su popularidad comenzó a finales de año cuando entraron en el estudio y grabaron los tres temas que aparecieron en el eh, disco llamado Disco De los cuatro, junto a Cicatriz J. Kie y Contus Ifo En 1985, los temas Fueron Nicaragua Sandinista, Mierda De Ciudad y el último ska de Manolo Rastamán, Nicaragua Sandinista La primera canción que escribió Fermín Gurusa apareció en la lista De las mejores 200 canciones Del pop rock español, de la edición Española de Rolling Stone En el puesto número 142 Nos vamos pues con esta banda Nos vamos con Cortatu Banda de 1984 y Y vamos a disfrutar de los clásicos Sarri, Sarri y un tema en directo, el tema incluido en el álbum Asken Guda Lancha, grabado en Iruña el 1 de septiembre de 1988, el tema Echera. sari sari sari Sari sari sari sari zare sari Sri sari sari sarri sari sari biztu Iti bakant ziren diitztzen duzen apa jajan gozutela Eeta bidita zaari bere mudurretan saltzazu dela kontuatu baan Zari sari sari sari sari sari Sri sari sari sari zare sarisari sari sari sari sari Vas a reír, sabes río, riaza fallazos paturé. Iruña con cerroa, te cerroa, el ves antiguo ría, cerúa no está el cen. Está aquí se pasaté enas kenanbi undan, ken der sede la dacha en sarita. Servaitiste coa dobe falta hielo coste cuento generalea. Sabes, Sarri, sarri, sarri, sarri, viva Joaz Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Bara esatik, Cristo, marcha Sabes, sabes, sabes, sabes, sabes, scara, scara, scara, scara, Harriet sorpresa esta moreto sas es poca Eh, clásicos de Cortatu, temas populares de esta banda como son Shari Shari o el tema Echelat en directo. Y de Cortatu nos vamos con otra banda también importante en el panorama de Euskal Herria Nego Gorriak, que, que fue un grupo de música alternativa fundado en Guipúzcoa en 1990. Su influencia ha sido muy grande en el desarrollo del rock tanto en Euskal Herria como en el resto del estado y Francia. Han sido calificados como una de las bandas de rock más importante de los 90. El grupo lo formaron Los hermanos Fermín e Íñigo Muguruza, miembros del grupo anteriormente escuchado Cortatu, junto a Kaki Arcarazo, miembro de EMEAK y también ex Cortatu. En 1990 se unió Mikel Anestesia, guitarrista de la banda Anestesia, y en 1991 hizo lo propio Mikel BAP, batería del grupo BAP, manteniéndose esta formación hasta su disolución en 1996. Musicalmente hablando, practicaban una música de fusión que pivotaba sobre tres estilos fundamentales para la banda. El rock, el rap y el reggae, además de la música tradicional vasca Mantuvieron una fuerte ideología política Empezando por la elección de Luzquera Y siguiendo tanto en la forma de trabajar como en la temática de sus canciones Eligieron la autogestión y para ello crearon el sello Esan Osenki Además, realizaron una gira por El Salvador de apoyo al FMLN Y su primer concierto lo ofrecieron frente a la cárcel de Herrera de la Mancha Dicho esto, nos vamos a quedar con dos clásicos El Radio Rain, incluso Incluido dentro de su álbum debut Negu Gorriak Y el tema Negu Gorriak geure da garaipena Incluido en el álbum Gure Jarrera W-E-L-O-V-E Icusita leucan, amodio tago rotoa Aztozkoetan, tatuatore Bañaukabilka, el Eta pasudan, amodiar ekin, bestetan albiz, korrotu arekin Eta pasudan, amodiar ekin, bestetan albiz, korrotu arekin, Zai are que pas con los toques no pacar ambodia are que Per estará to que nos vamos con MCD que fue un grupo punk de Bilbo formado en 1979 tras la explosión musical ocurrida en Gran Bretaña a mediados y finales de los 70. Al grupo se le consideró dentro de la etiqueta comercial denominada Rock Radical Vasco, que agrupó a formaciones eh, tal, tan dispares como La Polla Record, Cicatriz, Cortatu, Vómito o Tijuana In Blue. El conjunto aguantó este inicios del tercer milenio. En el año 2003, Nico, el último miembro fundador de MCD, abandona la banda y crea el grupo MotorSec, ex junto a Joaquín y Bernard ex miembros de MCD más la incorporación de Coldo a la voz un año más tarde y tras entrar Eiler en MCD publican el disco Macarrada, Tonino, Lino, Jimmy y Elier que estaban en ese momento en la banda decidieron adoptar el nombre de su último trabajo y pasaron a llamarse Macarrada, seguidamente Nico, Bernard, Joaquín, Neil y Rocan reaparecieron juntos como MCD en un único concierto vamos si te parece a escuchar dos de los temas incluidos en álbum legendarios de mcd el bar en calé incluido en de ningún sitio a ninguna parte y el tema canta conmigo rock and roll extraído del álbum mcd estamos disfrutando hoy en la sintonía del 100.8 de la FM en el programa Euskal Música de este especial que estamos pues eh, recordando viejos clásicos de grandes grupos como por ejemplo Cortatu Negugorriac o mc y ahora nos vamos con otra formación nos vamos con Cicatriz que se formó en 1983 en un centro de desintoxicación de las nieves en Gasteiz como terapia de grupo, llamaron al grupo Cicatriz en la matriz en el ...que cantaban Nacho Echevarrieta y su novia Poti... ...junto al Pescadilla, Pedro y Pepín... ...después de unos cambios de formación... ...el grupo se consólido con Nacho y Poti... ...como cantantes Pepín a la guitarra... ...Paquito Rodrigo al bajo y Pedro Landache a la batería... ...formación con la que grabaron una maqueta en Iruña en 1984... ...con temas que más tarde recuperarían en sus álbumes oficiales... ...como Botes de Humo, Cuidado Burócratas o Aprieta el gatillo... ...ese mismo año Poti abandonó el grupo... En 1985, ya con el nombre de Cicatriz, grabaron su primera referencia, el llamado disco de los cuatro, Soñúa, junto a Cortatu, J. Kie y Contus I. Cicatriz contribuyeron con tres canciones, Escupe, Cuidado Burócratas y Enemigo Público, también conocida como Aprieta el Gatillo. Cicatriz comienzan a ser muy conocidos en Euskal Herria gracias a su actitud en constante provocación y a sus directos. Hablado un poquito de la trayectoria musical de Cicatriz, vamos a disfrutar de dos de los temas. Del álbum Inadaptados te extraemos el tema Enemigo Público y de 4 años, 2 meses y un día te extraemos el clásico Lola. Nos vamos con Zarama Una banda de rock y punk Su primera etapa fue durante 1977 Hasta 1994 Su primera grabación data de 1980 Tema Bildus Nice Del LP Euskal Música 80 Y su primer single No lo publicaron hasta 1982 Fueron de los primeros grupos Que más tarde formaría la llamada escena Del rock radical vasco También fueron uno de los primeros grupos de rock Con letras escritas íntegramente en euskera En febrero del 2009 Anunciaron su vuelta a los escenarios Tras 15 años de silencio Con un mini CD de 3 temas No nos vamos a quedar en este mini CD Sino que vamos a ir años atrás Y nos vamos a ir con el tema Chacho del álbum Vinilo Baila Y nos vamos a ir con el tema Iñaki Ser Urrundago Kamenun Del álbum Sex Alextric Bajo es Atene Están dos de los clásicos en de Sarama el Chacho y el Iñaki, Ser Urrunda Gol Camerún Y seguimos con este repaso que estamos haciendo hoy en Euskal Música Repaso a El Recuerdo y nos vamos ahora con Tijuana en Blue ¿Qué ha dicho de Tijuana en Blue? Que no sepas, Banda de Iruña que llevaba un montón de tiempos En el panorama musical No vamos a decir nada de ellos Sino disfrutar de su buena música Y disfrutar de temas como Máquina Baja El último chorizo Incluido en el álbum titulado A bocajarro Y el álbum en directo Con el cual se despidieron Después de volver y regresar Al panorama musical Con una larga y extensa gira de conciertos El álbum antes de perder el riego El tema Urrozarra Fuerza y garra De Tijuana en Blue nos vamos con Piperrac, grupo también de Nafarroa, un grupo de música punk procedente de La Ribera. Empezaron en los 90 deambulando por los escenarios de la zona. Grabaron dos maquetas hasta 1992 y dos discos entre 1994 y 1996 consiguiendo ciencia trascendencia en el panorama punk español. En 1997 hubo un cambio de guitarra, entrando Javi a formar parte de la banda. Sus temas, caracterizados por abundantes coros y melodías repetitivas de tono festivo reivindicativo, se han convertido en himnos para algunos y se oyeron sonar en bares y fiestas aún después de su retirada temporal desde noviembre del 98 hasta enero del 2007. Tras 8 años de parón, José Chu de Lodosa Chicharro de Alcanadre Rufo de Pradejón y Javi Volvieron junto a los escenarios el 13 de enero Del 2007, nuevamente bajo el nombre De Piperrac en el festival Ator Rock de Berrio Plano El grupo realizó conciertos desde 2007 Hasta 2010 y publicó Un álbum en directo en el año 2009 Titulado La que hemos liado Nos vamos a quedar, si te parece, con el primer Álbum que editaron, el arte De Rivera y de extremos Los clásicos, Gora Sartaguda y Mi primer amor Y de la Ribera de Nafarroa, con clásicos de la formación Piperrac, nos vamos hasta Salvatierra, hasta Álava, ya que de ahí llega la polla récord, banda que se formó en 1979 en Salvatierra, provincia de Álava, por Evaristo, Fernandito, la batería, Maleguín, en el Bajo... Sume y Charlie en las guitarras. Inicialmente solían tocar en garajes o bares. Actuaron por primera vez en el bar de su pueblo. En 1983 lanzaron su primer EP y ahora que Bajo la discográfica independiente Oyuka. Este trabajo contenía solo cuatro canciones. Poco después, en 1984 sacaron un álbum más completo de 19 canciones, llamado Salve. En sus letras hacen fuerte críticas contra el fascismo, el capitalismo, el nacionalismo, el autoritarismo, el catolicismo, la política La alineación, la moda y otros factores De la sociedad, algo que caracterizaría Toda su carrera musical Nos vamos con la polla, nos vamos con clásicos Como ¿Quién no ha disfrutado? ¿Y quién no sigue disfrutando? Del tema Chus editado en el álbum Salve ¿Y quién no sigue disfrutando? ¿Y quién no sigue saboreando? Temas como por ejemplo el suicida extraído del álbum Ellos dicen mierda, nosotros Amén Ca, tú hasta el suelo, ahora está contento, muerto. partiendo temas del recuerdo Hemos comenzado con Cortatu Hemos seguido con Negu Gorriak Con MCD Con Cicatriz Con Zalama Con Tijuana en Blue Con Piperra Y con La Polla Record Y ahora nos vamos a ir Con otro grupo también importante La escena de Euskal Herria Hablamos de EH Sukarra Banda de Heavy Que se formaron en 1989 En Eibar Su música puede pues clasificarse Dentro de los límites del Hard Rock Y el Heavy Metal Ganaron el concurso de demos Del programa de radio Euskadi Castilla En 1990 91, lo que les abrió las puertas de la discográfica Esan Ozenki con quienes han editado 6 álbumes han recorrido varias veces Europa durante los años 90 y ahora vamos a recordarles con temas extraídos del álbum E.H. Sukarra, el Laute Yatu y del álbum Irtenbide Bakarra, otro clásico Suga B.M. da ta posttzen na tazi hurzu deaita ere bai Ta 0 no zeland dijua zure bufan dallria. Laute jatu gainian, Iarria erdian, Eta zo gorutz behira. Zurek eia eskuetan, Putzada bat egin pot, Nere ana da. zango gara sorionzo edo zenye rico haisetan la utelladura ni ha dia el dia eta tu tu zu, beru zutira zurekeia Baba, bate hitz bols Mere anaido liko ma Ta berik guztan ogaraz Al final del programa este programa especial que hemos realizado de Euskal Música de los años 80 nos han quedado grupos en el tintero que bueno, intentaremos rescatar en algún que otro programa especial que hagamos también de música de los 80. Hemos escuchado a Cortatu con Serri Serri y Etcherat, Anegu con Radio Raim y Negu Gorria Geurea de garaipena, MC con Barrenkale y Canta conmigo Rock and Roll, Cicatriz con Enemigo Público y el clásico Lola Sarama con los temas Achacho e Iñaki aquí ser Urundago Camerún Tijuana en Blue Con Máquina Baja El Último Chorizo Y Urrotarra Fuerza y Guerra Piperra Con los temas Gora Sartaguda Y Mi Primer Amor La Polla Récord Con los clásicos chus y El Suicida Y E.H. Sukarra Con los temas Lauteyatu Y Sugabé Y vamos a terminar El programa de hoy De Euskal Música Con otro clásico De los Lean Town Town Extraído del álbum Nola Esandek El tema Euskeras Etakito Y extraído del álbum Micro El tema Amets galdua Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de 7 días a la sintonía de 100.8 de la FM y en internet, ya sabes que estamos contigo en eguskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio y también tienes una forma de contactar con nosotros como es el Facebook del programa facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. Espero que te haya gustado este especial que hemos realizado de Euskal Música, este especial con el cual hemos ido al pasado un poquito para disfrutar la música rock la música heavy, la música punk la música ska que sonaba en los años 80, regresamos con la música actual la próxima semana hasta entonces, Agur, un saludo